Capítulo 16. A la mañana siguiente eran más de las 7 cuando Razumikine se despertó. En su vida había estado tan preocupado y sombrío. Su primer sentimiento fue de profunda perplejidad. Jamás había podido suponer que se despertaría un día de semejante humor. Recordaba hasta los más ínfimos detalles de los incidentes de la noche pasada y se daba cuenta de que le había sucedido algo extraordinario, de que había recibido una impresión muy diferente de las que le eran familiares. Además, comprendía que el sueño que se había forjado era completamente irrealizable, tanto que se sintió avergonzado de haberle dado cabida en su mente y se apresuró a expulsarlo de ella para dedicar su pensamiento a otros asuntos, a los deberes más razonables que le había legado, por decirlo así, la maldita jornada anterior. Lo que más le abochornaba era recordar hasta qué extremo se había mostrado innoble, pues, además de estar ebrio, se había aprovechado de la situación de la muchacha para criticar ante ella llevado de un sentimiento de celos torpe y mezquino, al hombre que era su prometido, ignorando los lazos de afecto que existían entre ellos y, en realidad, sin saber nada de aquel hombre. Por otra parte, ¿con qué derecho se había permitido juzgarle y quién le había pedido que se erigiera en juez? ¿Acaso una criatura como Adotia Romanovna podía entregarse a un hombre indigno solo por el dinero? No, no cabía duda de que Piotr Petrovich poseía alguna cualidad. ¿El alojamiento? Él no podía saber lo que era aquella casa. Les había buscado hospedaje. Por lo tanto, había cumplido su deber. ¿A qué miserable era todo aquello? Y qué inadmisible la razón con que intentaba justificarse. Su estado de embriaguez. Esta excusa le envilecía más aún. La verdad está en la bebida por lo tanto, bajo la influencia del alcohol, él había revelado toda la vileza de su corazón deleznable y celoso. ¿Podía permitirse un hombre como él concebir tales sueños? ¿Qué era él, en comparación con una joven como Adotia Romanovna? ¿Cómo podía compararse con ella el borracho charlatán y grosero de la noche anterior? Imposible imaginar nada más vergonzoso y cómico a la vez que una unión entre dos seres tan dispares. Rasumikine enrojeció ante estas ideas. Y, de pronto, como hecho adrede, se acordó de que la noche pasada había dicho en el rellano de la escalera que la patrona tendría celos de Abdotia Romanovna. Este pensamiento le resultó tan intolerable que dio un fuerte puñetazo en la estufa de la cocina. Tan violento fue el golpe que se hizo daño en la mano y arrancó un ladrillo. Ciertamente, balbuceó a media voz un minuto después profundamente avergonzado, estas torpezas ya no se pueden evitar ni reparar. Por lo tanto, es inútil pensar en ello, lo más prudente será que me presente en silencio, cumpla mis deberes sin desplegar los labios y, que me excuse con el mutismo, naturalmente, todo está perdido. Sin embargo, dedicó un cuidado especial a su indumentaria. Examinó su traje. No tenía más que uno, pero se lo habría puesto, aunque tuviera otros. Sí, se lo habría puesto expresamente. Sin embargo, exhibir cínicamente una descuidada suciedad habría sido un acto de mal gusto no tenía derecho a mortificar con su aspecto a otras personas y menos a unas personas que le necesitaban y le habían rogado que fuera a verlas. Cepilló cuidadosamente su traje. Su ropa interior estaba presentable, como de costumbre, Rasumikine era intransigente en cuanto a la limpieza de la ropa interior. Procedió a lavarse concienzudamente. Nastasia le dio jabón y él lo utilizó para el cuello, la cabeza y, esto sobre todo, las manos. Pero cuando llegó el momento de decidir si debía afeitarse, Praskovia Pavlovna poseía excelentes navajas de afeitar heredadas de su difunto esposo, el señor Zarmicine, se dijo que no lo haría, y se lo dijo incluso con cierta aspereza. No, me mostraré tal cual soy. Podrían suponer que me he afeitado para, sí, seguro que lo pensarían, no, no me afeitaré por nada del mundo. Y menos teniendo el convencimiento de que soy un grosero, un maleducado, un, admitamos que me considero, cosa que en cierto modo es verdad, un hombre honrado, o poco menos. ¿Puedo enorgullecerme de esta honradez? Todo el mundo debe ser honrado, y más que honrado, además, bien lo recuerdo, yo tuve aquellas cosillas, no deshonrosas, desde luego, pero, ¿y qué ideas me asaltan a veces? ¿Cómo poner al lado de todo esto a Abdotia Romanovna? Bueno, que se vaya al diablo. Me importa un comino, haré cuanto esté en mi mano para mostrarme tan grosero y desagradable como me sea posible, y no me importa lo que puedan pensar. Guión bajo en esto apareció Zosimov. Había pasado la noche en el salón de Praskovia Pavlovna y se disponía a volver a su casa. Razumikine le dijo que Raskolnikov dormía a pierna suelta. Zosimov dispuso que no se le despertara y prometió volver a las once. Pero veremos si lo encuentro aquí, añadió. Demonio de hombre. Un paciente que no obedece al médico. Estudie usted una carrera para esto. ¿Sabe si irá a ver a su madre y a su hermana, o si ellas vendrán aquí? «Creo que vendrán ellas», repuso rasumikine que había comprendido la finalidad de la pregunta. «Sin duda, tendrán que hablar de asuntos de familia. Por lo cual, me marcharé. Tú, como eres el médico, tienes más derechos que yo. Yo soy el médico, pero no el confesor. Vendré solo un momento. No puedo dedicarme exclusivamente a ellas. Tengo mucho trabajo». Estoy preocupado por una cosa, dijo Rasumikine pensativo y con cara sombría. Ayer, como estaba bebido, no pude poner freno a mi lengua y dije mil estupideces. Una de ellas fue que tú temías que los síntomas que Rodion presentaba fueran un anuncio de demencia. Así se lo manifesté al mismo Rodia. Y también a su hermana y a su madre, ¿no? Sí, yo sé que esto fue una idiotez y que merecería que me abofetearan. Pero, entre nosotros, ¿has pensado en ello seriamente? Seriamente, seriamente. Tú mismo me lo describiste como un maniático cuando me trajiste a su casa y ayer lo trastornamos con nuestra conversación sobre el pintor de paredes. Buen tema para tratarlo con un hombre cuya locura puede haber sido provocada por este suceso. Si hubiese sabido exactamente lo que había pasado en la comisaría, si hubiese estado enterado del detalle de que un canalla le había herido con sus sospechas, habría evitado semejante conversación. Estos maníacos hacen un océano de una gota de agua y toman por realidades los disparates que imaginan. Ahora, gracias a lo que nos contó anoche en tu casa Zamiotov, ya comprendo muchas cosas. Sí, conozco el caso de un hombre de 40 años, afectado de hipocondría, que un día no pudo soportar las travesuras cotidianas de un niño de 8 años y lo estranguló. Y ahora nos enfrentamos con un hombre reducido a la miseria y que se ve en el trance de sufrir las insolencias de un policía. Añadamos a esto la enfermedad que le minaba y el efecto de la grave sospecha. Piensa que se trata de un caso de hipocondría en último grado, de un sujeto orgulloso en extremo. Ahí tenemos la base del mal, bueno, que se vaya todo al diablo. a, a propósito. Ese Zamiotov es un gran muchacho, pero ha cometido una torpeza contando todo esto. Es un charlatán incorregible. Pero, ¿a quién lo ha contado? A ti, y a mí. Y a Porfirio. va no hay ningún mal en que Porfirio lo sepa. Oye, ¿tienes alguna influencia sobre la madre y la hermana? Habría que recomendarles que hoy fueran prudentes con él. Ya se las arreglarán, repuso Rasumikine, visiblemente contrariado. ¿Por qué atacaría tan furiosamente a ese Lugine? Es un hombre acomodado y que no parece desagradar a las mujeres, no andan bien de dinero, ¿verdad? Esto es todo un interrogatorio, exclamó Rasumikine fuera de sí. ¿Cómo puedo yo saber lo que ellos tienen en el pensamiento? Pregúntaselo a ellas. Tal vez te lo digan. ¿Qué arranques de brutalidad tienes a veces? por lo visto, todavía no se te ha pasado del todo la borrachera. Adiós. Da las gracias de mi parte a Praskovia Pavlovna por su hospitalidad. Se ha encerrado en su habitación y no ha respondido a mis buenos días. Esta mañana se ha levantado a las siete y ha hecho que le entraran el samovar al dormitorio. No he tenido el honor de verla. A las nueve en punto llegó Razumikine a la pensión Bacalev. Las dos mujeres le esperaban desde hacía un buen rato con impaciencia febril. Se habían levantado a las siete y media. El estudiante entró en la casa con cara sombría, saludó torpemente y esta torpeza le hizo enrojecer. Pero ocurrió algo que no tenía previsto. Pulqueria Alejandrovna se arrojó sobre él, le cogió las manos y poco faltó para que se las besara. Rasumikine dirigió una tímida mirada a Dottia Romanovna. Pero aquel altivo rostro expresaba un reconocimiento tan profundo y una simpatía tan afectuosa, en vez de las miradas burlonas y llenas de un desprecio mal disimulado que esperaba recibir, que su confusión no tuvo límites. Sin duda se habría sentido menos violento si le hubieran acogido con reproches. Afortunadamente, tenía un tema de conversación obligado y se apresuró a echar mano de él. Cuando se enteró de que su hijo seguía durmiendo y las cosas no podían ir mejor, Pulqueria Alejandrovna manifestó que lo celebraba de veras, pues deseaba conferenciar con Rasumikines sobre cuestiones urgentes antes de ir a ver a Rodia. Acto seguido preguntó al visitante si había tomado el té y, ante su respuesta negativa, la madre y la hija le invitaron a tomarlo con ellas, ya que le habían esperado para desayunarse. Adotia Romanovna hizo sonar la campanilla y acudió un desastrado sirviente. Se le encargó el té y cómo lo serviría que las dos mujeres se sonrojaron. Rasumikine estuvo a punto de echar pestes de la pensión, pero se acordó de Lugine, se sintió avergonzado y nada dijo. Incluso se alegró cuando las preguntas de Pulqueria Alejandrovna empezaron a caer sobre él como una granizada. Interrogado e interrumpido a cada momento, estuvo tres cuartos de hora dando explicaciones. Contó cuánto sabía de la vida de Rodion Romanovich durante el año último y terminó con un relato detallado de la enfermedad de su amigo. Pasó por alto todo aquello que no convenía referir, como, por ejemplo, la escena de la comisaría, con todas sus consecuencias. Las dos mujeres le escucharon con ávida atención. Sin embargo, cuando él creyó que había dado todos los detalles susceptibles de interesarlas y, por lo tanto, consideraba cumplida su misión, advirtió que ellas no opinaban así y que habían escuchado su largo relato simplemente como un preámbulo. «Dígame», dijo vivamente Pulqueria Alejandrovna, «¿qué juzga usted? Oh, perdón, no conozco todavía su nombre. Dmitri Prokofich». «Pues bien, Dmitri Prokofich». Yo quisiera saber cuáles son las opiniones de Rodia, sus ideas, en estos momentos, es decir, compréndame, o, no sé cómo decírselo, mire, yo quisiera saber qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, y si siempre está tan irritado como anoche, y cuáles son sus deseos, mejor dicho, sus sueños y ambiciones, y qué es lo que más influye en su ánimo en estos momentos, en una palabra, yo quisiera saber, pero, mamá, le interrumpió Dunia, ¿quién puede responder a ese torrente de preguntas? Es verdad, Dios mío, Es que estaba tan lejos de esperar encontrarlo así. Sin embargo, dijo Rasumikine, esos cambios son muy naturales. Yo no tengo madre, pero sí un tío que viene todos los años a verme. Y siempre me encuentra transformado, incluso físicamente. Bueno, lo importante es que han ocurrido muchas cosas durante los tres años que han estado ustedes sin ver a Rodion. Yo lo conozco desde hace año y medio. Ha sido siempre un hombre taciturno, sombrío y soberbio. Últimamente, o tal vez esto empezó antes de lo que suponemos, se ha convertido en un ser receloso y neurasténico. No es amigo de revelar sus sentimientos. Prefiere mortificar a sus semejantes a mostrarse amable y expansivo con ellos. A veces se limita a parecer frío e insensible, pero hasta tal extremo que resulta inhumano. Es como si poseyese dos caracteres distintos y los fuera alternando. En ciertos momentos se muestra profundamente taciturno. Da la impresión de estar siempre atareado, lo que, de ser verdad, explicaría que todo el mundo le moleste, pero es lo cierto que está horas y horas acostado y sin hacer nada. No le gustan las ironías, y no porque carezca de mordacidad, sino porque sin duda le parece que no puede perder el tiempo en semejantes frivolidades. Lo que interesa a los demás, a él le es indiferente. Tiene una elevada opinión de sí mismo, a mi entenderno sin razón, ¿qué más? así. «Creo que la llegada de ustedes ejercerá sobre él una acción saludable. Quiera Dios que sea así», exclamó Pulqueria Alejandrovna, consternada por las revelaciones de Rasumikine acerca del carácter de su rodia. Al fin, el joven osó mirar más francamente a Dotia Romanovna. Mientras hablaba, le había dirigido miradas al soslayo, pero rápidas y furtivas. A veces, la joven permanecía sentada ante la mesa, escuchándolo atentamente. A veces, se levantaba y empezaba a dar sus acostumbrados paseos por la habitación, con los brazos cruzados, cerrada la boca, pensativa, haciendo de vez en cuando una pregunta, pero sin detenerse. También ella tenía la costumbre de no escuchar hasta el final a quien le hablaba. Llevaba un vestido sencillo y ligero, y en el cuello un pañuelo blanco. Rasumikine dedujo de diversos detalles que tanto ella como su madre vivían en la mayor pobreza. Si Adotia Romanovna hubiese ido ataviada como una reina, es muy probable que Rasumikine no se hubiera sentido cohibido ante ella. Sin embargo, tal vez porque la veía tan modestamente vestida y se imaginaba su vida de privaciones, estaba atemorizado y vigilaba atentamente sus propios gestos y palabras, lo que aumentaba su timidez de hombre que desconfía de sí mismo. «Nos ha dado usted», dijo Adotia Romanovna con una sonrisa, «interesantes detalles acerca del carácter de mi hermano, y lo ha hecho con toda imparcialidad. de Eso está muy bien». Pero yo creía que usted lo admiraba, sin duda, como usted supone, debe de haber alguna mujer en todo esto, añadió, pensativa. Yo no he dicho tal cosa, aunque tal vez tenga usted razón. Sin embargo, guión, ¿qué? Que él no ama a nadie y tal vez no sienta amor jamás, afirmó Rasumikine. Es decir, que lo considera usted incapaz de amar. ¿Sabe usted, a dotia Romanovna, que se parece extraordinariamente, e incluso me atrevería a decir que en todo, a su hermano? Dijo Rasumikine sin pensarlo pero enseguida se acordó del juicio que acababa de expresar sobre tal hermano y enrojeció hasta las orejas. La joven no pudo menos de echarse a reír al advertirlo. «Es muy posible que estéis los dos equivocados en vuestro juicio sobre Rodia», dijo Pulqueria Alejandrovna, un tanto ofendida. «No hablo del presente, Dunechka. Lo que Piotr Petrovich nos dice en su carta y lo que tú y yo hemos sospechado acaso no sea verdad». Pero usted, Dmitri Prokofitsch, no puede imaginarse hasta qué extremo llega Rodia en sus fantasías y en sus caprichos. No he tenido con él un momento de tranquilidad, ni cuando era un chiquillo de 15 años. Todavía le creo capaz de hacer algo que a nadie puede pasarle por la imaginación, sin ir más lejos. Hace año y medio me dio un disgusto de muerte con su decisión de casarse con la hija de su patrona, esa señora, ¿cómo se llama? Zarnitzine. ¿Conoce usted los detalles de esa historia? Preguntó Avdotya Romanovna. «Cree usted», continuó con vehemencia pulqueria Alejandrovna, «que habrían podido detenerle mis lágrimas, mis súplicas, mi falta de salud, mi muerte, nuestra miseria, en fin». «No, él habría pasado sobre todos los obstáculos con la mayor tranquilidad del mundo». «Él no me ha dicho ni una sola palabra sobre este asunto», dijo prudentemente Rasumikine. «Pero yo he sabido algo por la viuda de Zarnitzine, la cual, por cierto, no es nada habladora. Y lo que esa señora me ha dicho es bastante extraño». «¿Qué le ha dicho?», preguntaron las dos mujeres a la vez. Oh, nada de particular. Lo que he sabido es que ese matrimonio, que estaba irrevocablemente decidido y que solo la muerte de la prometida pudo impedir, no era del agrado de la señora zarnicine, Supe, además, que la novia era una mujer fea y enfermiza, una joven extraña, aunque dotada de ciertas prendas. Sin duda, las debía de poseer, pues, de otro modo, no se habría comprendido que Rodia. Además, la muchacha no tenía dote, sin embargo, él no se habría casado por interés. Es muy difícil formular un juicio. «Estoy segura de que esa joven tenía alguna cualidad», observó lacónicamente a Dotia Romanovna. «Que Dios me perdone, pero me alegré de su muerte, pues no sé para cuál de los dos habría sido más funesto ese matrimonio», dijo Pulqueria Alejandrovna. Acto seguido, tímidamente, con visibles vacilaciones y dirigiendo furtivas miradas a Dunia, que no ocultaba su descontento, empezó a interrogar al joven sobre la escena que se había desarrollado el día anterior entre Rodia y Lugine. Este incidente parecía causarle profunda inquietud e incluso verdadero terror. Razumikina refirió detalladamente la disputa, añadiendo sus propios comentarios. La acusó sin rodeos a Raskolnikov de haber insultado a Piotr Petrovich deliberadamente y no mencionó el detalle de que la enfermedad que padecía su amigo podía disculpar su conducta. Había planeado todo esto antes de su enfermedad, concluyó. Yo pienso como usted, dijo Pulqueria Alejandrovna, desesperada. Pero, al mismo tiempo, estaba profundamente sorprendida al ver que aquella mañana rasumikine hablaba de Piotr Petrovich con la mayor moderación e incluso con cierto respeto. Adotia Romanovna parecía no menos asombrada por este hecho. Pulqueria Alejandrovna no pudo contenerse. Así, ¿es esa su opinión sobre Piotr Petrovich? No puedo tener otra del futuro esposo de su hija, respondió rasumikine con calurosa firmeza. Y no lo digo por pura cortesía, sino porque, porque la mejor recomendación para ese hombre es que Adotia Romanovna lo haya elegido por esposo, si ayer llegué a injuriarle fue porque estaba inominiosamente embriagado, y como loco, sí, como loco, completamente fuera de mí. Y hoy me siento profundamente avergonzado. Enrojeció y se detuvo. Adotia Romanovna se ruborizó también, pero no dijo nada. No había pronunciado una sola palabra desde que había empezado a oír hablar de Lugine pero Pulqueria Alejandrovna se sentía un tanto desconcertada al faltarle la ayuda de su hija. Finalmente, manifestó, vacilando y dirigiendo continuas miradas a la joven, que había ocurrido algo que la trastornaba profundamente. «Verá usted, Dmitri Prokofitsch», comenzó a decir, pero se detuvo y preguntó a su hija. «Debo hablar con toda franqueza a Dmitri Prokofitsch, ¿verdad, Dunechka?» «Desde luego, mamá», respondió sin vacilar a Dotya Romanovna pues es el caso, continuó inmediatamente Pulqueria Alejandrovna, como si le hubiesen quitado una montaña de encima al autorizarla a participar su dolor. En las primeras horas de esta mañana hemos recibido un carta de Piotr Petrovich, en respuesta a la que le enviamos nosotras ayer anunciándole nuestra llegada. Él nos había prometido acudir a la estación a recibirnos, pero no le fue posible y nos envió a una especie de criado que nos condujo aquí. Este hombre nos dijo que Piotr Petrovich vendría a vernos esta mañana. Pero, en vez de venir, nos ha enviado esta carta, lo mejor será que la lea usted. Hay en ella un punto que me preocupa especialmente. Usted mismo verá de qué punto se trata, Dmitry Prokofitsch, y me dará su sincera opinión. Usted conoce mejor que nosotros el carácter de Rodia y podrá aconsejarnos. Le advierto que Dunechka tomó una decisión inmediatamente, pero yo no sé todavía qué hacer. Por eso le estaba esperando. rasumikine desdobló la carta. Vio que estaba fechada el día anterior y leyó lo siguiente. Señora. Deseo informarle de que razones imprevistas me han impedido ir a recibirlas a la estación. Esta es la razón de que les enviara en mi lugar a un hombre que por su desenvoltura me pareció indicado para el caso. Los asuntos que exigen mi presencia en el Senado me privarán igualmente del honor de visitarlas mañana por la mañana. Por otra parte, no quiero poner ninguna traba a la entrevista que habrán de celebrar, usted con su hijo y a Dotia Romanovna con su hermano por lo tanto, no tendré el honor de visitarlas hasta mañana, a las 8 en punto de la noche, y les ruego encarecidamente que me eviten encontrarme con Rodion Romanovich, que me insultó del modo más grosero cuando ayer, al saber que estaba enfermo, fui a visitarle. Esto aparte, es indispensable que hable con usted, con toda seriedad, de cierto punto sobre el que deseo conocer su opinión. Me permito advertirla de que si, sí, a pesar de mi ruego, encuentro a Rodion Romanovich al lado de ustedes, me veré obligado a marcharme inmediatamente y que en este caso la responsabilidad será exclusivamente de usted. Si le digo esto es porque sé positivamente que Rodion Romanovich está en disposición de salir a la calle y, por lo tanto, puede ir a casa de ustedes. Sí, sé que su hijo, que tan enfermo parecía cuando le visité, dos horas después recobró repentinamente la salud. Y puedo asegurarlo porque lo vi con mis propios ojos en casa de un borracho que acababa de ser atropellado por un coche y que murió poco después. Por cierto, que Rodion Romanovich entregó 25 rublos para el entierro a la hija del difunto, joven cuya mala conducta es del dominio público. Esto me sorprendió sobremanera, pues no ignoro lo mucho que le ha costado a usted conseguir ese dinero. Cerrar comillas le ruego que salude en mi nombre, con toda devoción, a Dotia Romanovna y que acepte el respeto más sincero de su fiel servidor cerrar comillas Lugine. ¿Qué debo hacer, Dmitri Prokofich? Guión exclamó Pulqueria Alejandrovna casi con lágrimas en los ojos. ¿Cómo voy a decir a Rodia que no venga? Él nos pidió insistentemente que rompiéramos con Piotr Petrovich, y aquí, ahora que Piotr Petrovich me prohíbe que vea a mi hijo, pero si yo le digo a Rodia esto, él es capaz de venir exprofeso. ¿Y qué ocurrirá entonces? Haga usted lo que Adotia Romanovna juzgue más conveniente, repuso Rasumikine en el acto y sin la menor vacilación. Dios mío exclamó la madre. Cualquiera sabe lo que ella opina. Dice lo que hay que hacer, pero sin explicar el motivo. Su parecer es que conviene, no que conviene, sino que es indispensable que Rodia venga a las 8 y se encuentre con Piotr Petrovich. Mi intención era no decirle nada de esta carta y procurar, con la ayuda de usted, evitar que viniese, se irrita tan fácilmente. En lo referente a ese alcohólico que ha muerto, no sé de quién se trata, y tampoco quién es esa hija a la que Rodia ha entregado un dinero que, que has logrado a costa de tantos sacrificios, terminó Adotia Romanovna. Ayer su estado no era normal, dijo Razumikine, pensativo. Sería interesante saber lo que hizo ayer en la taberna, en efecto, me habló de un muerto y de una joven, cuando le acompañaba a su casa, pero no comprendí ni una palabra. Ayer también estaba yo, lo mejor, mamá, será que vayamos ahora mismo a casa de Rodia. «Allí veremos lo que conviene hacer. Además, ya es hora de que nos marchemos». «Más de las diez», exclamó la joven después de echar una ojeada al precioso reloj de oro guarnecido de esmaltes que pendía de su cuello, prendido a una fina cadena de estilo veneciano. «Esta joya contrastaba singularmente con el resto de su atavío. Un regalo de su prometido», pensó Razumikine. «Sí, Dunechka, ya es hora», dijo Pulqueria Alejandrovna, aturdida e inquieta. «Ya es hora de que nos vayamos». Al ver que no llegamos, podría creer que estamos disgustadas con él por la escena de anoche. Dios mío, Dios mío. Mientras hablaba se ponía apresuradamente el sombrero y la mantilla. Dunechka se compuso también. Sus guantes estaban no solamente desgastados, sino agujereados, como pudo ver Rasumikine. Sin embargo, esta evidente pobreza daba a las dos damas un aire de especial dignidad, como es corriente en las personas que saben llevar vestidos humides. Rasumikine contemplaba a Dotya Romanovna con veneración y se sentía orgulloso ante la idea de acompañarla. Y pensaba que la reina que se arreglaba las medias en la prisión debía de tener más majestad en ese momento que cuando aparecía en espléndidas fiestas y magníficos desfiles. «¡Dios mío!», exclamó Pulqueria Alejandrovna, «nunca me habría imaginado que pudiera causarme temor una entrevista con mi hijo, con mi querido Rodia. Pues la temo, mitri Prokofitsch», añadió, dirigiendo al joven una tímida mirada. «No debes inquietarte, mamá», dijo Dunia, abrazándola. «Ten confianza en él como la tengo yo». «Confianza en él no me falta, hija», dijo la pobre mujer. «Pero no he dormido en toda la noche». Salieron de la casa. «Sabes lo que me ha pasado, Dunechka. Que esta mañana, cuando empezaba, al fin, a quedarme dormida, la difunta Marfa Petrona se me ha aparecido en sueños». Iba vestida de blanco se ha acercado a mí, me ha cogido de la mano y ha sacudido la cabeza con aire severo, como censurándome, ¿no te parece que esto es un mal presagio? Dios mío, Dios mío, oiga, Dmitry Prokofitsch, ¿sabía usted que Marfa Petrona murió? ¿Marfa Petrona, No sé quién es. Pues sí, murió de repente. Y figúrese que, pero, mamá, si te ha dicho que no sabe quién es, ¿de modo que no lo sabe? Y yo que creía que estaba al corriente de todo. Perdóneme, Dmitry Prokofitsch. Ando trastornada estos días. Le considero a usted como nuestra providencia, por eso le creía informado de todos lo que nos concierne. Usted es para mí como una persona de la familia, no se enfade si le digo algo que no le guste, santo Dios. ¿Qué tiene usted en la mano derecha? ¿Está herido? Sí, gruñó Rasumikine en un tono de íntima satisfacción. Soy tan expansiva a veces, que Duña ha de frenarme. Pero, Dios mío, ¿en qué tabuco vive? ¿Se habrá despertado ya? Y esa mujer, su patrona, llama a habitación a semejante tugurio, oiga. ¿Dice usted que no le gusta que le hablen demasiado? Entonces, tal vez le moleste yo, que, ¿quiere darme algunos consejos, Dmitri Prokofitsch? ¿Cómo debo comportarme con él? Ya ve usted que estoy completamente desorientada. No le haga demasiadas preguntas si lo ve usted triste. Y, sobre todo, no le hable de su salud. Esto le molesta. Dmitry Prokofitsch, qué duro es a veces ser madre. «Ya entramos en la escalera, qué cosa tan horrible». «Mamá, estás pálida». «Cálmate», le dijo Dunia, acariciándola. «Te atormentas en balde, pues para él será una gran alegría volverte a ver», añadió con ojos resplandecientes. «Viré yo delante», dijo Rasumikine, «para asegurarme de que está despierto». Las dos damas subieron lentamente detrás de Rasumikine. Cuando llegaron al cuarto piso, advirtieron que la puerta del departamento de la patrona estaba entreabierta y que a través de la abertura, desde la sombra, las miraban dos ojos negros. Cuando estos ojos se encontraron con los de ellas, la puerta se cerró tan ruidosamente que Pulqueria Alejandrovna estuvo a punto de lanzar un grito de terror. Este audiolibro fue creado exclusivamente para Plus Magazine.